universitaria que, eh, de, que padece. Estamos en comunicación con Claudia Baigorria que es la secretaria adjunta de la Conado Histórica. Buen día Claudia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Eh, que, ¿En qué instancia dirías que está la situación después de los planteos que hicieron, la espera de que el Estado defina cuándo va a pagar esta cláusula gatillo que viene demorada? Bueno, a ver, vos definiste empantanamiento, nosotros decimos estancamiento, porque hasta ahora no hemos tenido convocatoria para que ningún funcionario de la cartera educativa este, nos formalice eh, cualquier tipo de eh, pretensión a que se haga realidad esta sospecha que vos bien manifestabas, porque eh, por afuera, digamos, de la formalidad, varios funcionarios nos habían informado ya de este, la dificultad del Gobierno Nacional para cumplir en tiempo y forma con el pago de la cláusula gatillo, que es ni más ni menos para nosotros, eh, la diferencia salarial acumulada eh, con la inflación que va desde, eh, perdón, desde octubre del año pasado hasta el mes de febrero inclusive del año 2020. Esto representaría para nosotros, de acuerdo a las estimaciones, a la proyección que pueda haber de la inflación del mes de febrero, que todavía no se conoce, se va a saber la semana que viene, pero estaríamos rondando entre un 15% o un 17% probablemente, es lo que el gobierno nos adeuda eh, de acuerdo a lo que firmamos con el gobierno anterior en mayo del año pasado y que hemos cobrado una sola cláusula gatillo, que la cobramos en octubre, y hasta el momento este, hemos quedado incluso fuera, por fuera de los eh, del bono de 4.000 pesos que primero pagó Macri antes de irse, después del bono de, de, de la suma fija de 5.000 que el gobierno de Alberto Fernández pagó a estatales, Hemos quedado afuera de los 9.000 mil pesos que le dieron al CONICET. Eh, hemos quedado afuera de todo con la excusa de que teníamos la gatillo. Entonces, si ahora nos dicen que la gatillo no se puede cumplir, evidentemente esto supone un saqueo a nuestros ingresos que no estamos dispuestos a, a admitirlo, ¿no? Porque los acuerdos salariales, los acuerdos pautados con eh, las patronales en una negociación de buena fe son de cumplimiento obligatorio, así lo dice la ley, así lo dice la justicia, así lo dicen los pactos internacionales de la OIT, entonces vamos a hacer todo lo que debamos hacer gremial y jurídicamente para exigir el cumplimiento en tiempo y forma de la cláusula gatillo. Y por supuesto también la apertura de la peritaria 2020, donde pretenderíamos no quedar por detrás, Este, de la inflación por lo menos, ya que nuestros salarios no son salarios de privilegio, son salarios bajos, donde muchos de ellos están por debajo de la línea de la pobreza, y, y bueno, queremos ver de algún modo la posibilidad de recomponer los salarios. ¿Hasta ahora lo que han tenido entonces en las últimas semanas es puro silencio por parte del Estado Nacional? Más allá de que... Eh, no, aquella... Silencio no, hemos tenido reuniones con el secretario de Políticas Universitarias, hemos tenido reuniones una reunión con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Eh, eh, después me ha tocado, por mi rol en la CTA, tener reuniones también con Santiago Cafiero, con el propio presidente de la Nación, quien no nos recibe todavía, es el ministro Trota, inexplicablemente. Pero bueno, se ve que tiene la agenda más cargada que, lo, que el resto de los ministros y el presidente. Pero hasta ahora no hemos tenido una reunión formal de paritarias. Hemos tenido audiencias donde se ha hablado en términos generales de la agenda, del tema salarial, pero también del resto de la agenda, ¿verdad? No es solo lo salarial lo que nosotros claro, estamos, sí, sí. Este, estamos abordando, o es sea, el tema del convenio colectivo, la ley de educación superior, el tema del presupuesto universitario, las obras sociales universitarias, etcétera, etcétera. ¿Vos creés que la cuestión de la cláusula gatillo es una cuestión presupuestaria, como en algún momento dieron a entender las autoridades, no, o en realidad no, política, no, no, no, porque no, no. el gobierno no es quiere político. que existan más cláusulas gatillo? Es claro. político, es político, es político, absolutamente es político. Porque en definitiva el tema le terminaron pagando también en Provincia de Buenos Aires la cláusula gatillo, este, que eso sí que era una erogación enorme por la cantidad de agentes que hay en la provincia de Buenos Aires, eh, y porque además estaban obviamente en riesgo el inicio del ciclo electivo, pero estamos hablando de una provincia colapsada que el propio Axel Kisilov lo ha reconocido y que tuvo que sacar fondos propios, dicen, para hacer frente, hacer frente al cumplimiento de los pagos con este, los eh, bonistas, los acreedores, así que en una renegociación de la deuda, que entendemos es muy complicada, es muy compleja, este, pero donde nuestra cláusula gatillo es... Un, arena, un, un grano de arena en el desierto, entonces no, eh, no, no supone un gran costo, una gran erogación. Es una señal política hacia los otros sectores. El gobierno se ha empecinado en no discutir eh, cláusulas gatillos o pretexto de que generarían inflación, cosa que nosotros desmentimos, lo hemos desmentido con el gobierno anterior, también lo vamos a hacer con este, ¿verdad? Este, acaso son otros los indicadores que el gobierno debería, que seguramente lo está manejando, pero bueno, es la construcción de... de de algún tipo de, de, de discurso, porque es entendible que a lo mejor tendrán algún temor de que se le, se le vengan encima todos los reclamos de todos los sectores de la, cláusula, de la, de la clase trabajadora, ¿no? Pero esta cláusula gatillo nosotros ya la tenemos firmada, ya la tenemos acordada, y bueno, como te decía, las convenciones colectivas son una conquista muy grande del movimiento obrero y nosotros vamos a defender su cumplimiento. Claudia, agradecemos el contacto, si querés agregar algo más, este, te escuchamos no, por supuesto simplemente que No, que la a... semana que viene, sí. que nos habían dicho que nos iban a convocar a la primera reunión paritaria, vamos a ir y nos vamos a constituir con el plenario de secretarios y secretarias generales de jornada histórica, frente al Ministerio de Educación de la Nación. Eh, para brindar una conferencia de prensa y así poder explicitar, digamos, lo, lo que ha sido la manifestación formal de la autoridad educativa. Bien, y como detalle, detalle no, pero fue otra de las decisiones de la conadu Histórica adherir al paro de mujeres del sí, próximo Sí, por 9, supuesto, ¿no? por supuesto. Mira, es la segunda vez que me, me, me llaman de una radio del día de hoy o la tercera y me olvidé en todas las ocasiones del paro con la euforia de la gatilla, pero claro. sí vamos al paro de las mujeres este, el día lunes 9, Nuestra federación convoca y adhiere el Paro Internacional de Mujeres y Disidencias, así que estaremos movilizando con todas las compañeras este, en las calles, con la consigna, la deuda es con nosotras, así que vamos a estar con, con todas ellas. Gracias de vuelta. No, abrazo a ustedes y a los compañeros de ADU. Hasta luego. Claudia Balgorria es la secretaria adjunta de la CONADU Histórica que agrupa a la docencia universitaria y pasó por Radiocracia.